Amigos del box, muy buenas noches. Cuando el reloj nos marca la hora, 26 minutos, junto a Damián Casino y quien les habla, Luis y vamos a intentar desandar todo lo que ha sucedido a nivel local, nacional e internacional en el mundo del boxeo y por supuesto que siempre es mucho, en muchas oportunidades es atractivo. Y por supuesto tenemos una entrevista que va a ser muy rica y que, bueno... Eh, Va a prestigiar, indudablemente, nuestro Boxeo Planeta edición número 29. Eh, los va a saludar Damián Casino, que tuvo la posibilidad de, junto a su familia, disfrutar de unos días de descanso, pero apenas regresó, no solamente que volvió al gimnasio, como lo hace habitualmente, desde casi 23 años, va por el año número 24, sino que además este, armó, porque la estuve chequeando, un blog boxeoplaneta.blogspot realmente muy bueno como él sabe hacerlo y ya les dice las buenas noches Bueno, muy buenas noches Luis eh, el gusto inmenso de comenzar un nuevo Bien. programa Boxeo Planeta ese, ese sueño que se hizo realidad cuando nos juntábamos en una mesa de café o nos encontrábamos en algún festival y, y contigo siempre decíamos que, que lindo sería tener un programa propio de boxeo aquí en la ciudad de Rosario Gracias. el único hoy por hoy Y, y bueno, ya que estemos transitando este programa número 29 aquí en una emisora de primera línea como es la 88.9 Radio Gran Rosario y Luis, eh, saludar como siempre a todos los oyentes y a toda la gente que está apoyando Boxeo Planeta a los amigos de Facebook y a todos los compañeros que entran también en nuestro blog desde todas partes del mundo eh, hemos agradecido eh, junto a Luis en, en nuestro blog eh, a toda la gente que ha entrado han pasado los 10.000 integrantes de, de boxeoplaneta.blogspot y, y por supuesto el orgullo inmenso de poder eh, bueno, lograr eh, una meta que, que alguna vez eh, era un sueño y hoy por hoy es realidad así es, por supuesto que no nos olvidamos de agradecer a Brollo Representaciones Vigía en Rosario FAS SRL Olimpia Deportes, Thompson y Williams, y también nos empieza a acompañar Casasunino, un líder, un profesional en la venta de repuestos y reparación de todas las marcas de electrodomésticos. Es una enorme gratitud la que tenemos para con ellos, porque nos ayudan a desandar esto que es una forma de encontrarle una salida a la vida, que es el boxeo. Damián, hubo mucho... Y, por supuesto, es muy rico lo que está por venir. Así que empezamos por donde te parezca. ¿Querés que incursionemos en los resultados más sobresalientes del fin de semana? Por ejemplo, para empezar. Cómo no, Luis. Eh, antes, déjame que tiremos la consigna del día de hoy. Ah, usted hiciste con y las consignas. Muy bien, sí, sí, maestro. Sí, sí. Bueno, bien. Y la... tiene que ver con, sí. con un gran boxeador, un hombre de primera línea, eh, un señor también en, en la vida, porque es un hombre que... ...un puji que ha dejado mucho en el boxeo... ...pero también ha aportado muchos conceptos... ...y muy buenos a, a la salida de los boxeadores... ...cuando, cuando ya dejan este deporte... Eh, ...hoy por hoy está también incursionando... ...en el periodismo deportivo... ...y nos estamos refiriendo a Santos Benigno Lassiar... Bien. Eh, ...pasaron 30 años... ...de que Lassiar se consagrara campeón del mundo... Y lo que hoy queremos saber es en qué categoría se consagró el 28 de marzo de 1981 peleando por el título del mundo nada más y nada menos que ante el sudafricano Peter Matubela, a quien venciera a nuestro compatriota por nocaut técnico en el séptimo round. Queremos Hola. saber en qué categoría se consagró campeón del mundo Santos. Palucho eh, Lassier. La categoría, no necesariamente categoría, los kilos no, o las libras. No, no, eh, no. Nada más que la categoría. Eh, el primero de los que acierte se va a llevar... Yo voy a dar una ayudita, Luis. Bueno, el primero de los que acierte se va a llevar la remera Gentileza Olimpia Deportes, de allí de Mendoza 1028. Y el segundo se va a llevar una bonita corbata de Thompson y Williams, Peatonal Córdoba 1060. Reitero el abrazo grande para Aristides Bruno que es el encargado, el número uno de allí de, de Thompson y Williams, y que tiene esta gentileza para con la gente del boxeo, y en este caso Boxeo Planeta. 424 424 2769 o nos envías un mensaje de texto al 156 418 262. Y la ayudita que, que le vamos a dar, Luis, ¿Qué? es la categoría es las 112 libras. ¿Eh? Una ayudita. Está bien, una ayudita. Justa. Eh, como se hace habitualmente. Segundos afuera, Vox. Bueno, Luis, eh, lo más trascendente del fin de semana eh, fue la primera defensa de Carolina la turca Duer eh, eh, que se impuso a la francesa Asisa Oubaita. Uh -huh. Estos nombres difíciles, pero que vamos sí. tratando de, de ir mejorando nuestra pronunciación. Eh, bueno, la, la compatriota argentina ganó tras 10 asaltos y así defendió con éxito... Por primera ocasión su título mundial Super Mosca, versión OMB, Organización Mundial de Boxeo, en el combate estelar de la velada desarrollada la noche del sábado en el Club Unión Progresista de la localidad de Villa Ángela, provincia de Chaco. ¿Vos la viste, Luis? Eh, tuve oportunidad de verla a través de la televisión pública ah, bueno. y, por supuesto, la gratificación enorme de que la conducción, el comentario, el análisis del festival estuviera a cargo de ese prestigioso colega que es Osvaldo Príncipe, acompañado por quien estuvo en los micrófonos entrevistamente, aquí en Boxeo Planeta, y me refiero a Sergio Víctor Palma. Ah, un grande. ¿Eh? Un grande. Ese combate no tuvo desde la esgrima, desde la técnica, eh, mucho para aportar. Solo puedo decir que... Eh, tanto nuestra compatriota como la francesa, eh, trataron en la medida de lo posible de hacer una pelea que de alguna manera les diera el triunfo, pero no lo hicieron a partir de armonizar, de trasladarse bien en el ring, de combinación de manos, de buen recorrido de los golpes, eh, sino que lo hicieron más tirando a una pelea callejera pero sí pusieron todo el coraje, todo lo que tenían desde la convicción para ir al frente y por supuesto sacó la diferencia eh, que yo consideré en dos puntos. Si mal no recuerdo, Mar, este, Cerdán daba esa diferencia, hubo dos jurados extranjeros que dieron un poquito más, no ¿Querés? comparto para nada, y si tarjeta, vos Luis? las tenés los guarismos, los escuchamos. Sí, las tarjetas fueron Enrique Vales 98-92 de Uruguay, eh, Vladimir Giroli de Brasil 99-91 y Ramón Cerdán de aquí de Argentina 96-94 como vos bien decías, dos puntos. Todos a favor de Carolina La Turca Aduar. Así es. Eh, cuando uno aprecia por su combate, siempre tenemos en cuenta aquellos aspectos que son fundamentales, como tiene que ver la eficacia, la ciencia, la, la, la, el ataque, la defensa, este, la actitud misma que se pone sobre el cuadrilátero. Y fue una pelea de características pobres desde lo técnico, que fue suplido por eh, las ganas de, de, de llevarse la pelea. Aún en, con una turca eh, que no la vi en una muy buena noche dentro de su escaso bagaje técnico que tiene. Sí, justamente no, te iba a preguntar Claro, no, no, no, no vemos una apertura acompañada de un 1-2 eh, digamos que, que pueda sumar. Eh, los, sus golpes ascendentes prácticamente no existen. Le falta sentarse este, como campeona del mundo. Exacto. Y además la traiciona un poquitito la ansiedad, los nervios. Es. Eso conspiró y mucho y se notó. Era la primera defensa que realizaba. En cuanto a la francesa, 39 años... Tampoco esbozó y principalmente después de la quinta vuelta la vi bastante eh, cansada. Eh, no, no, no hubo una posibilidad de decir, bueno, aquí hubo una expresión o tuvieron dos o tres rasgos boxísticos como para resaltar. Así que fue una pelea este, muy pobre, pero creo que ganó bien nuestra compatriota. ¿eh? Bueno, Luis, y en pelea de semifondo, sí. en categoría superligero, el campeón latino OMB y ex monarca argentino de la división, el chaqueño César El Distinto Cuenca. Eh, derrotó obviamente por puntos al bonarense Juan José Díaz. Eh, bueno, como siempre. Combate no, sin equivalencia. Sí, no, eh, sin equivalencia. Yo digo que. Eh, le está faltando la, la oportunidad a César Cuenca, sí. está pasando el tiempo. Eh, cuidado que se puede ir el mejor momento de César Cuenca. Uh -huh. eh, se le había prometido una, una pelea con Ortiz, con Víctor Ortiz, el que peleara con el chino Maidana. Eh, y todavía no ha llegado su oportunidad, creo que Ortiz ya tiene fecha para combatir con otro rival, eh, está bien rankeado, pero nadie lo quiere pelear porque justamente bueno, es un boxeador eh, que es mezquino, no, no, preste, no, pre, no presenta espectáculo, no, muchas veces no, digamos, no, no va la pelea franca, él hace su trabajo, eh, y bien porque viene invicto. Le falta obviamente eso que es tan importante para el marco internacional, que es El golpe de poder. Claro. ¿Eh? Ganó sí. tan solo un combate por, por la vía rápida. Y pero lo que sí es cierto, y comparto contigo, que es un boxeador difícil, que te complica, porque tiene movimientos, tiene eh, acciones desde lo técnico que son realmente ponderables, pero con eso no es suficiente. Nada se, más que para se, el ámbito local. Se para le va mi a ser manera. Es difícil de ver. ¿Sí? conseguir un título del mundo a, a César Cuenca por su manera de pelear, porque generalmente las posibilidades se dan en el extranjero. Uh -huh. Y, y cuidado que, bueno, sacarle un título en el extranjero a un campeón del mundo eh, por puntos es muy difícil. Muy difícil. Muy, muy difícil. Muy difícil. Eh, pero bueno, la, la oportunidad, si se diera aquí en Argentina, eh, sería más que buena para César Cuenca. Eh, por ahí puede venir de la mano de la Organización Mundial de Boxeo. Uh -huh. Pero, bueno, eh, estaba un poquito relegada porque hubo un problemita con Francisco Paco Valcarcel en su momento eh, en una eliminatoria para, para disputar ese título cuando César Cuenca peleó en caseros con De Jesús. Y, y bueno, lo primero que dijo Paco Valcarcel, el puertorriqueño presidente hoy por hoy de la OMB, que, que fueran tarjetas eh, imparciales y que no hubiera localismo. Y en esa claro. oportunidad fue una pelea muy muy disputada, muy... Como, como venimos diciendo, César Cuenca sí, sí. siempre trabajando lo justo muy medido y bueno, yo para mí era una pelea de empate, sí, pero sí. si había un ganador podía ser de Jesús en ese momento y los eh, jurados argentinos eh, favorecieron ampliamente a, a César Cuenca eh, enojando a Francisco Paco Valcarcel que para él había ganado en ese momento el boxeador eh, de Jesús eh, colombiano y que bueno eh, por ahí por eso se relegó un poquito la, la posibilidad, pero como está bien rankeado, yo pienso que va a tener su, su oportunidad. Claro. Yo recuerdo una de las excepciones en el boxeo, que sin tener golpe de poder, sin tener manos realmente pesadas, llegó a lo máximo, pero él era un distinto, hacía un boxeo basado en la cintura, en el visteo en un barrido casi perfecto en un, unas salidas a los laterales realmente notable un golpe de vista de privilegio y me refiero eh, al enorme, al inolvidable mendocino Nicolino el intocable Loche, que el día que viaja a pelear con Paul Fugy eh, los pronósticos le eran realmente este, desfavorables pero fue la única vez en que su mano zurda pareció impregnarse de toda la Polenta de toda la pimienta y de todo el poder, tan es así que gana por, por nocaut técnico, este, pero este, reitero, es la única excepción que conozco, era más por lo justo, por la enorme puntería que tenía Nicolino y esa noche fue realmente el sumum de un boxeador argentino que saliendo al exterior obtuviera el título máximo. Bueno Luis, eh, ¿Eh? también en, en esa velada eh, peleó en División Supermosca eh, Jessica, el dragón y sequille, cabrera. Y venció a la rosarina Alejandra Ríos eh, por punto tras cuatro rounds. Eh, una velada un poquito, digamos, eh, atractiva, poco atractiva. Eh, parece, poco ¿no? atractiva, eh, sí. Desde el punto de vista organizativo, fría. todo más lucidez que lo que se ofreció como espectáculo. Ah. ¿Eh? Este, de cualquier manera, siempre es ponderable a aquellos que organizan boxeo e intentan hacerlo con las mejores figuras de que se disponen. ¿eh? Sí, seguramente... Eh, también el, la posibilidad de, de que da la televisión eh, de trascender a, a todos estos boxeadores es importante porque, bueno, van haciendo, se van haciendo conocer y por Seguro. ahí van saliendo oportunidades de, uh -huh. de otros lugares porque sabemos de que la, la televisión eh, llega a todas partes del mundo. Bien. ¿Usted sabe qué hacen las empresas que realmente necesitan cuidar a su personal, necesitan cuidar su patrimonio? Cuénteme. Y recurren, por ejemplo, a Brollo Representaciones, que es Vigía en Rosario. Está, eh, yo también, cuando tengo que reconstruir neumáticos y si tengo que sugerir a alguien que vaya a un lugar donde hay un trabajo serio, profesional y de primera línea, le digo que vaya a FAS, allá en Ay, presidente Perón, al 7385. ¿Un trajecito para bautismo? ¿Dónde se puede ir a Bueno, un trajecito, un ámbito para. Bautismo, como para casamiento o simplemente para ir a trabajar Thompson y William allí en la calle Peatonal Córdoba al 1060 ¿Entre qué y qué? Entre Salmiento y San Martín ah. y, y, y por supuesto vos que estás en el boxeo sin duda alguna el lugar número uno para implementos en boxeo como así también en danzas Olimpia Deportes en Mendoza, 2028 Y por supuesto, si tenés alguna dificultad con algún electrodoméstico, es que tenés problemas con los ventiladores, con la este, aspiradora, con la heladera, con la plancha, con lo que sea, eh, Casa Sunino Casa Zunino, Zunino tiene 35 años de experiencia en servicio de reparación de todas las marcas. Y cuando digo todas las marcas, digo las más prestigiosas. ¿no? Esto es una charlita, eso es un chivo que merece toda esa gente que nos apoya habitualmente. Eh, quiero decirle a la audiencia de boxeo que Tenemos que pedir disculpas, un compromiso contraído con anterioridad de parte de Damián Casino y un inconveniente personal no nos permitieron estar en la velada del último 26 de marzo allí en la calle San Juan, el 4.300. Por lo tanto, estamos menos uno, pero vamos a recuperar en cualquier momento este, esta falta, ¿no? El 8, bueno, el 8 de abril vamos a estar eh, cubriendo eh, una nueva velada en el Club Ciclón. Ah, eh, bárbaro. Vamos a presentar eh, después eh, toda la grilla de los pugilistas que van a estar combatiendo, combatiendo en Saavedra 6.42. Eh, sí, tenemos el resultado de uno de los pugiles de, de la velada que no pudimos ir, ah, eh, ver, Gentileza sí. de Luciano Ploner. Ay, eh, Luciano me, Ploner, me Luciano que, Ploner, me suena, me suena. Me, suena, me parece Alen que es un Pelegrini. amigo... Sí, Alen ah, Leni Pellegrini, Luciano, bueno, sí. Luciano Ploner. Eh, me dijo que Alejandro Cejas ganó por puntos bien. Eh, en una muy buena pelea y que probablemente eh, venga una revancha. Bien, recordemos que Alejandro Daniel Cejas es del Ploner Boxing Club. ¿eh? Sí, señor. El abrazo grande para él y para toda la familia, y por supuesto para toda su gente allí en el gimnasio. ¿Usted bueno, quiere que vayamos a la primera pausa o quiere seguir? Dejamos los medios de comunicación y sí. refrescamos la consigna. La consigna. Bien. la consigna tiene que ver con eh, Santo Falucho Lasiar, eh, justamente el vicegobernador Héctor eh, Campana remarcó El honor de entregarle al ex boxeador este reconocimiento por el mérito deportivo y por ejemplo que ha sido para la sociedad y agregó que le tocó compartir con él acciones solidarias con la Fundación Corazoncitos. Era uno de los primeros en participar. Ajá. El galardón que se le dio a, bueno, a Santos Falucho Lasiar, eh, ...bueno, por haberse consagrado hace nada más y nada menos que 30 años... ...el 28 de marzo de 1981, se consagró campeón del mundo... ...y la consigna del día de hoy tiene que ver en qué peso... ...se consagró campeón este gran boxeador cordobés. El galardón que, que le dieron por, por haber ya transcurrido 30 años... ...es justamente el Juan Bautista Bustos... Una, ...es una distinción que entrega el gobernador desde hace el año 2010... Eh, año del Bicentenario de la Patria Personalidades cordobesas distinguidas Bien, eh, ¿puedo tirar un piropo? Pero, ¿cómo no? Bueno, para todo el ambiente del boxeo eh, Qué bueno es ver No solamente mujeres dentro de lo que es el boxeo femenino Que ha crecido y mucho Sino también una actuación realmente Correcta De parte de Arroyo Arroyo fue nada más y nada menos Que el árbitro del combate De la turca Duer ¿Eh? Una muchacha que siempre hizo eh, lo que muchos siempre me han dicho El lugar exacto es formar siempre un triángulo con los dos contendientes ¿eh? Y tratar de ser prudente Y las figuras siempre son los boxeadores Y en este caso Arroyo cumplió un excelente papel No recuerdo su nombre de pila, ya lo vamos a buscar Pero esta chica este, hizo su trabajo realmente correcto en esa pelea por título ¿Vamos a la pausa? Vamos Luis, eh, ¿Ah? les Bien. dejamos eh, a los oyentes eh, que hoy vamos a estar charlando con un colega y corresponsal de Boxeo Planeta desde Buenos Aires. Bien. Eh, estamos hablando de Diego Romero, eh, el chico que está trabajando en los campeones en el ring eh, por Cadena Eco, que se emite todos los miércoles después de nuestro programa, o sea que si entras en, en WWE, eh, cadenaeco.com.ar, vas a poder escuchar también los campeones en el ring. Y tener más boxeo todavía. De la mano de Mingo eh, Rafaeli. Vamos a la primera pausa, Aníbal. Muy bien, recordamos que estamos en Boxeo Planeta aquí en la 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina.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 20, 32 minutos, seguimos aquí en Boxeo Planeta junto a Luis Parpaceli, desandando lo mejor del boxeo nacional e internacional. ¿Recordamos eh, la consigla, Damián, te parece? ¿Cómo no? Fácil, ¿eh? Sí. ¿En qué peso se consagró campeón del mundo un 28 de marzo de 1981... Santos Benigno Laciar frente a Peter Matebula. ¿Yo puedo participar? Pero, no. No, no, no. Usted bueno, no puede pero, estar pero condicionado por, bueno, pero puedo por dar ser el peso. periodista de aquí del programa. ¿Puedo dar el peso? ¿El peso lo va a dar en libras y o bueno, en Y bueno, vamos a suponer, qué sé es yo, que un día usted o yo nos subimos al escenario del Club Ciclón y decimos, fulano de tal acusó en la balanza 50 kilos, 802 gramos. 5-0, ah, bueno. 802 gramos. Qué ayudita. Eh, eh, bueno, eh, Bueno, este, eh, me acá, parece damos bien. una ayudita. Eh, recordémosle a la gente que este auspicio tiene que ver con la información que va a dar Damián Casino que es Casa Sunino, venta de repuestos y reparación de todas las marcas más de 35 años avalando trabajos realmente serios y profesionales de gente que realmente sabe todas las marcas de cualquier artefacto para el hogar una heladera, un microondas, una plancha, un ventilador, eh, lo que sea, está en Montevideo 874, y si no, consulte al 153-862-719. Casa Zunino, el abrazo grande para gente que trabaja y muy bien en la reparación de todas las marcas de artículos para el hogar. Presenta eh, a Damián su, dale, Casino. Rapidito, Luis, te cuento que Javier, la bestia Maciel, no pudo... Con, ah, Dimitri con Dimitri Pirov sí. Se por le hizo fue, ¿no? por puntos. Sí. Se le hizo muy, muy complicado. Eh, Dimitri Pirov trabajó muy, muy firme todos los rounds, muy, muy impermeable, estuvo consistente. Los, consistente, no dejó dudas. Si bien eh, no pudo sacar por la vía categórica a Javier Maciel, porque de todas maneras uh -huh. el argentino fue muy bien preparado, Pero le faltó, bueno, le faltó experiencia, claro. eh, le faltó, bueno, pasta para, para un enfrentamiento de tanta magnitud. Un sí. Dimitri Piro que viene eh, bien, digamos, consistente como campeón. Entonces, eh, bueno, se le complicó al argentino y las tarjetas eh, fueron muy, muy... Muy elocuentes. Para, muy para Dimitri Piroc, sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gustó? Yo lo había visto en una oportunidad con un oponente y me pareció de una exposición realmente sensacional en, en todos los terrenos de lo que uno analiza desde el boxeo. Sí. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que más sí. destacás de Dimitri Pirou? Eh, el, trabajo, el trabajo, la firmeza, de, de, de, o sea, el traslado en el ring y, y el traslado de los golpes. Ajá, eh, el, trabaja el, bien el, el recorrido. El, el recorrido es, bueno. recorrido es, eh, es perfecto, uh -huh. eh, no es muy veloz. Dada la categoría también, pero trabaja, trabaja constante el, el, todos los ramos. Como decimos en la no jerga es que nuestra, tira. Tira, tira, pero no, no tira eh, grandes, con, eh, cantidad de combinaciones, pero es, es. es constante, es, que es como un martillo que pega, sí, y, sí, pega sí, sí. y pega y pega y ah. pega y bueno... Eh, no busca el knockout, ha ganado muchas peleas por knockout, vienen por, por la, de, claro. la devastación de, de los golpes. ¿Alguna ¿no combinación que te haya llamado la atención porque la reitera, porque le sale mecanizada? No, Luis, vos sabés que lo vi trabajar desde todos mm. los ángulos. Trabaja abajo, trabaja con combinaciones abajo sí. eh, y cross, cruzados. Eh, la verdad que no para nada es, eh, digamos, repetitivo. Le resultó fácil encontrar su medida, recordamos siempre... Para quienes se van incorporando al boxeo, que las tres medidas son la corta, la media y la larga, y que a veces uno de los objetivos, a veces, siempre debe ser un boxeador como objetivo número uno encontrar la medida donde mejor este, hace su trabajo, ¿es así o no, Damián? Sí, seguro, no, desplegó la verdad que un boxeo muy práctico, muy Dmitry práctico. Pirou, eh, a Javier Macil le viene bien porque, bueno, junta experiencia con ah, esto, va. no hizo un mal papel. ¿Qué, qué es eh. lo mejor que hizo eh, el compatriota? Bueno, fue un partener. Un partido sí, sí, que no es poca cosa porque no se vino con las manos vacías, no ¿Qué? perdió por nocaut no recibió gran castigo. ¿eh? Eh, entonces, eh, bueno, lo que, lo que se trae es experiencia. Seguro. Sí, tenía un palmarés muy cortito. ¿Te acordás que habíamos advertido sí, que sí, era sí. un poquito apresurado? Era, era apresurado. De, pero... de cualquier manera, a pesar de la derrota, sale airoso en ese sentido que yo comparto contigo. No vino con una derrota categórica, claro eh, que eso es... Es algo que, que por lo menos le suma, ¿no es cierto? Seguro. Bien. Eh, también, eh, cortito, te cuento, Luis, que Claudio el Pumita Olmedo eh, detuvo en 7 a Guillermo de, de Jesús Paz. ¿eh? Recordemos sí. esto... fue el fin de semana Fue último. el fin de semana pasado. Eh, y le ganó por nocau a Guillermo de Jesús Paz. Bien. Eh, quieres que, que quiere, te tire? Quiere, quiere que lo... Hace rato que no sí. damos... Eh, Algunas rarezas del boxeo. Algunas rarezas, bueno. Lo va a presentar en rarezas del boxeo, curiosidades, eh, esas, esas pildoritas que tiene cualquier actividad, Thompson y Williams. Córdoba, 1060, no acompañadito de del otro, eh, gentileza, eh, digamos, de la otra gentileza en cuanto a obsequios, que es Olimpia Deportes, Olimpia. Mendoza 1028. Eh, la revista de Ring, Luis, eh, siempre tiene costumbre de... Bueno, cada vez que termina... Eh, la agenda de boxística del año, es eh, determinar para ellos, en base a, a una encuesta que hacen, eh, quién fue el mejor boxeador de, de ese año. Eh, Te voy a tirar eh, cinco años y cinco nombres. Vamos a arrancar Agones. con el año 1960. En ese momento, la revista The Ring, hoy por hoy propiedad de Oscar de la Hoya, eh, junto a Golden Boy, su empresa... Eh, se, se... Se quedó con la revista porque eh, no estaba pasando por un buen momento y bueno, absorbió sí, sí. económicamente lo, lo, los problemas que tenía para, para que siga esa revista. Para, para, para los más jovencitos, la revista de Ring en el boxeo es algo así como el gráfico en Argentina. Sí, sí, sí. En seguro. cuanto a calidad periodística, presentación y demás. Bueno, te decía que en 1960 la revista de Ring eligió a Floyd Patterson. ¡Oh! En el año 1961 a Joe Brown. En el año 62 a Dick Tiger. Dick Tiger. En el año 63 a nada más y nada menos que Cassius Clay en ese momento. Sí, sí. En el año 64 a Emily Griffith. Emily Griffith, aquel que combatiera Carlos con Monzón. Carlos Monzón. Así es. En el año 1965 a Dick Tiger. Uh -huh. eh, en el año 1966 eh, no se hizo... Pasó desapercibido y, de, y, y pasó al año posterior, que fue el año 1967, y se eligió a nada menos que a Joe Frazier, bueno, un grande. Sí, combatió con Oscar Natalio Bonavena, con sí, señor, Mohamed con Ali, Ali bueno, y con tantos otros. En el año 1968. A Nino Benvenuti, el italiano conocido, que sucumbiera dos veces contra Carlos Monzón en la categoría mediana. En el año 1969 a José Mantequilla Nápoles. Quien sucumbiera ante Carlos Monzón también. Estoy por tirando algunos categoría. nombres, ¿eh? Sí, sí. sí. Qué nombre. Sí. En el año 70 y 71, eh, las dos veces se, se le dio a Joey Frazier. Sí, sí. En el año 72 compartieron Mohamed Ali y nuestro Carlos Monzón. Y en el año enorme, 73, enorme. George Foreman. George Hasta Foreman, ahí estamos. Sí. Ya George después, Foreman. en los sucesivos programas de Boxeo Planeta, vamos a seguir con estas rarezas eh. del boxeo y contándole, bueno, sí, eh, es, las peleas es, del año. Tenemos mucho material para desplegar eh, propios de la Asociación de Escritores Americanos. Uh -huh. Vamos a ir recordando porque... bueno el, el, Cuando recordamos, es cuando repasamos la historia del boxeo, yo quiero siempre que sepa, porque él está del otro lado, Seguramente que Enrique Sánchez es también parte de Boxeo Planeta, ¿eh? en la asesoría. Un, un historiador de lujo que tiene. Sí, señor. La y, para los de Rosario. Can... y para los que cantamos unos cuantos años, cuando vos tirás esos apellidos, realmente a uno se le pone la piel de gallina porque es cuando uno recuerda que con la vieja radio Espica, ¿eh? forradita en cuero, escuchaba las peleas ¿eh? por Cafarelli en el Luna Park. Estamos eh, ya estamos previo a la conexión con el colega. previo a, a la conexión eh, con Diego Romero de, de los campeones en el ring. De los campeones eh, en el ring. Quiero que él, bueno, nos tire algunos conceptos de lo que va a ser la pelea que próximamente se viene el 9 de abril de nuestro chino de Margarita, eh, el chino Maidana, Bien. enfrentando a Eric el Terrible Morales, el mexicano de 34 años hoy, y que me enteré que él eligió... Al chino Maidana. Bueno, eh, Golden Boy le, le dio algunos nombres optativos para tomar eh, este nuevo compromiso que eh, en, va a estar sí, en juego sí, sí. El, título, eh, el, ligero, eh, el título ligero, eh, eh, perdón, el welter Junior, el Walter Walter Walter Jr. Junior sí, eh, versión Asociación Mundial de Boxeo. Y que, bueno, vamos a ver qué, qué pasa en esa pelea. Yo, si tendría que arriesgar... Me inclinaría por el chino, por, por juventud, por pegada, por explosión. Y porque eh, para mí Luis está pasando por su mejor momento. Así que Diego es Romero un, ya probablemente... Es un auténtico guerrero. Cuando sí. digo guerrero siempre... Es lo que vos comentabas sí. al principio del programa. Es lo que le gusta al, al ambiente del box y, sí. y más de todo en los espectáculo, Estados Unidos. Sí, espectáculo, Por espectáculo. eso tratan de... De, de programarlo. De programar peleas sí, sí. entre sudamericanos. Y mexicanos, porque ah, se sabe que dejan todo, son guerreros. Garantizan europeos, el espectáculo. Los europeos son un poquito eh, más fríos. Más frío, o sea, Vimos la sí, pelea sí, de sí, Sergio sí, sí. Maravilla Martínez con Cersei eh, Cicerú. Eh, sí. Un muchacho Cicerú frío sí, y sí. un Maravilla Martínez que bajaba la guardia, mostraba la cara, sí, quería sí, ir sí, al, sí. al golpe por golpe. Y eso... Que, bueno, que ponía eso le gusta, su show gente, porque... eso exactamente le gusta. Este, recordemos que en Connecticut, Víctor Ortiz, André Berto, es la pelea que está programada para el 16 de abril, en las 147 libras, y que André Berto, uno de los boxeadores que admira mi compañero y amigo Damián Casino, tiene un palmarés de 27 combates ganados, de los cuales 21 de ellos fueron por la vía rápida, ninguna derrota, ningún empate, ninguna pelea, sin decisión, recordamos Víctor Ortiz, André Berto, en los Estados Unidos. Te cuento Luis, eh, rapidito entonces lo que va a ser eh, la velada del 9 de abril en el MGM Grand de Las Vegas. Eh, este fue el escenario elegido para el gran choque entre el santafesino Marcos René, Chino, Maidana eh, con un récord de 29-2, 27 nocaus, enfrentando a nada más y nada menos que el mexicano Eric El Terrible Morales con un palmarés de 51-6-0 con 35 nocaus. Van a ir por la corona mundial interina, versión Asociación Mundial de Boxeo en los Welter Junior. Esto va a ser a 12 rounds y es una pelea que... Qué lindo ser ir a verla, Luis. Ya lo creo, ya lo creo. Eh, Aníbal, vamos a, a una nueva... A una nueva pausa. Policía. Sí, cómo no, y después volvemos con Boxeo Planeta en la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina.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 Estamos en el último tramo de este combate que se llama Boxeo Planeta y ya tenemos los ganadores, ya muchos mensajitos de texto fundamentalmente. Eh, Ricardo Gasse, con doble Z, se lleva la corbata gentileza de Thompson y Williams. Allí en Peatonal Córdoba, 1060. Reitero, Ricardo Gasse contestó acertadamente categoría mosca y la otra remera es para el señor Freddy Rivero, promotor nacional, también escucha de Boxeo Planeta. El día 8, en el Club Ciclón, entregamos la que corresponden una a cada uno de los eh, Gimnasio, gimnasios que hemos, eh, que hemos elegido. Así que se las vamos a entregar en mano a los titulares de los mismos. Reiteramos, Ricardo Gasse, Corbata Thompson y Williams, y Freddy Rivero, la remera de Boxeo Planeta Gentileza de Olimpia Deportes. Bueno, Luis, eh, te cuento lo que viene. Eh, el sábado 2 de abril eh, se va a estar presentando nuevamente Héctor el Tigre Saldivia. Bien. Eh, ya eh, en sí. manos de Osvaldo Rivero, su Bien. nuevo promotor. Sí. Perdón, ¿le tuvo miedo a Luján? No, no me parece, yo no, no, sé, no lo tome mal. Y lo que pasa es que quería que Luján sí. vaya a pelear a, a su casa. Sí, y bueno, Luján, le tuvo miedo. Luján no, no pidió bueno. que venga aquí a, al Club Atlético Newells Boys como siempre lo llena. Sí, yo le había pero, pedido que sea, bueno. Claro, pero había elegido un lugar sí. eh, imparcial. Se había hablado de Paraná y, bueno, Héctor el Tigre Saldivia dijo sí. no. Yo bueno, en Paraná no peleo bueno, bueno, y, y, bueno, no hoy ser. por hoy se va a estar presentando nuevamente. Eh, el van días. a estar combatiendo el 2 de abril. Eh, está enfrentando a 11 rounds, perdón, eh, en categoría Welter, eh, por el título Fedelatin que, que tiene el boxeador chubutense de Comodoro Rivadavia. Y va a estar combatiendo con el uruguayo Néstor Bocha Faggio. Esto va a ser en el estadio Socios Fundadores de la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia. Eh, también va a haber eh, peleas preliminares. Va a estar eh, combatiendo la campeona del mundo Jessica Bob. Enfrentando a Romina Alcantra a seis rounds en categoría Mosca. Eh, sin título en juego, sí. eh, también en batalla, está batiendo un sí. probador, Luis. A ver, eh, qué, qué carrera rara que está haciendo Gustavo Bermúdez. Eh... Ah, el rosarino Gustavo Bermúdez que está peleando bastante seguido. Sí, sí, y, sí. Y está peleando huesito, con los mejores. Huesito duro de roer a sí, veces. Que le hizo una pelea a Daniel Brizuela, una pelea tremenda, lo tiró. Eh, empató en su último combate, se probó y perdió, lamentablemente, por nocaut, con el, hoy por hoy campeón del mundo. Y eh, va a estar combatiendo con Domingo Bilpán. ¿Eh? Ah, seis Domingo rounds Bilpan. en categoría sí. Superpluma. Gustavo Bermúdez, eh, le contamos a los oyentes, boxeador aquí de la ciudad, que estuvo bueno, eh, mucho tiempo trabajando eh, con la parte técnica y el asesoramiento de Luciano Ploner uh -huh. y que hoy por hoy está siendo manejado por su padre. Eh, y enfrentando a los mejores ¿eh? perdiera también aquí eh, el invicto frente a Pablo Barbosa y, y bueno vamos a ver una linda pelea porque es un boxeador eh, que viene de menor a mayor y, y probablemente de, de una sorpresa ante Bilpan, cuidado ¿eh? y también por último estará sí. Pedro Saldías sí. enfrentando a Carlos Duré eh, bueno, raro que Carlos Duré esté peleando Carlos Duré es boxeador de la ciudad vecina de Villa Gubernador Ajá. Galvez Y yo pensé que, que estaba, bueno, retirado, pero retirado. lo veo en la cartilla. Está en el retorno. A, a cuatro rounds en categoría súper ligero. Eh, bueno. Vamos a eh... observar esta pelea en detenimiento, Bien. Luis, porque Carlos Duré, un, un muchacho que, bueno, ha tenido peleas muy sí. duras, eh, con, con poca equivalencia, eh, siempre lo llaman eh, para hacer peleas Bien. media, eh, para, para que pierda. Bueno. Mientras... Entonces, cuidado, que vamos a estar observando esta velada en detenimiento y vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. Mientras... Creo que Aníbal está a tratando de conseguirlo a, a Diego Romero, de los campeones en el ring. Bárbaro. Eh, ¿Vos me querés contar sí. algo? No, les... que, que tanto dar vuelta, tanto dar vuelta, tengo que hacer arreglar a la me voy a ir a Montevideo al 874, donde está Casas Unidas, ah, hace Casas 35 Unidas. años que, que arreglan todo. las cosas como la y me solucionan todos los problemas. Pero te quiero hacer una consulta. ¿Cómo no? Eh, el blog está muy lindo. ¿Podemos dar un repaso para aquellos que a lo mejor están acercándose por primera vez y desean incursionar en el, en el blog donde está toda la información y no? los comentarios suyos? Faltan los míos, pero bueno, ya los vamos a poner. Es www.boxeoplaneta.blogspot.com.ar ¿Puedo mandar un par de saludos? Pero, ¿cómo no? A todos los oyentes mexicanos que habitualmente... Se unen a Boxeo Planeta para repasar la información deportiva y escuchar nuestra opinión, nuestro análisis y, por supuesto, como lo hacen con otros colegas. Muchísimas gracias a todos aquellos amigos del Boxeo de México. Justamente estoy mirando aquí en, el, en la compu de la 88.9 Radio Gran Rosario que nos permite trabajar en, y desplegar un, un gran material ...pero también tenemos la oportunidad de tener nuestra, nuestra compu para trabajar... ...y veo que en el blog están entrando gente de México, Uruguay... ...que seguramente están escuchando eh, el programa Boxeo Planeta en Así vivo... Es. ...tenés la oportunidad de entrar en www.boxeoplaneta.blogspot.com ...y ahí escuchás eh, todo lo que querés saber del boxeo sudamericano... ...te vamos a contar eh, cómo, cómo vienen los boxeadores de, desde Rosario... Seguro. Eh, provincia de Santa Fe, República Argentina. Un día eh, te vamos a dar un repaso de un panameño que se radicó en la Argentina, que tuvo su muy buen momento, que es, me refiero a Luis Federico Thompson. ¿eh? Uh, un gran. Ya vamos a hacer un, un repaso. Bueno, eh, lo tenemos a Diego Romero de los campeones en el ring. Eh, Diego, ¿cómo te va? Te habla Damián Casino, te saluda desde Boxeo Planeta, desde Rosario. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Damián, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para Luis Parpacelli. Eh, el gusto de escucharte, ¿eh? y por supuesto va implícito la gratitud por charlar con nosotros y la felicitación por la propuesta que ustedes tienen, tan profesional como indudablemente lo hacen los que saben de qué se trata. <risa> muchas, muchas gracias, Damián, y por supuesto un fuerte saludo para toda la audiencia de Boxeo Planeta. Bueno, Diego, bueno, la, la, la, lo que más interesa hoy por hoy, y queríamos que nos des algún concepto tuyo de la pelea, eh, bueno, lo que va a ser eh, el gran combate entre Maidana y Morales. Así es, bueno, falta cada vez más poquito, el sábado 9 de abril en el MGM Grande Las Vegas, sin duda, una pelea de las más importantes para Marco Maidana, porque derrotar a un rival de la jerarquía de Eric El Terrible Morales ya viene a ser un paso muy, pero muy fuerte dentro de la carrera del Chino Maidana eh, si bien muchos podrán decir que Morales está en la curva descendente de su carrera, eh, no hay que subestimarlo y por supuesto eso lo tiene muy en cuenta Marcos René Maidana quien ha dicho que se ha entrenado como nunca antes eh, suponemos que ya habrá hecho los ajustes necesarios como para eh, no dejar ningún cabo suelto y por supuesto con una preparación mucho más eh, mucho más eh, afinada de lo que fuera ante la última pelea, ¿no? ante Amir Khan, que claro. se había quedado sin aire. Y ustedes saben bien que en el décimo round, Amir Khan había pasado bastante mal. Así que suponemos que Maidana ya ha tomado los recaudos necesarios como para no cometer los mismos errores. ¿Te parece que estamos ante una de las peleas que promete ser de las más explosivas de los últimos tiempos? No sé si de la más explosiva de los últimos tiempos, porque yo considero fervientemente que la pelea de semifondo puede llegar a ser la pelea de la noche. Hablo de Robert Guerrero con Michael Katsidis. Ah, bueno, sí. Que ir el interinato del título que hoy posee Juan Manuel Márquez. Uh -huh. Yo considero que esta de la de Robert Guerrero con Michael Katsidis va a ser aún mucho más explosiva que la de Marco Maidana con Eric el Terrible Morales. Una gran velada, sin dudas, y hay que tener muy en cuenta que esta velada viene por... Combate Space para la Argentina. Bien, bien, bien. Algo muy importante porque en general viene por HBO View y mucha gente queda, eh, se queda con las ganas de ver la pelea, ¿no? Así es. Vos sabés que estaba, estábamos comentando en el transcurso de nuestro programa... Eh, número 29, Boxeo Planeta, sí. que Eric el Terrible Morales eh, lo eligió al Chino Maidana. No sé si eh, habrá sido por. Bueno, le, le dieron algunos nombres de, desde Oscar de la Hoya, le habrá dicho, elegí algunos nombres, y dice que él eligió al Chino Maidana porque sabe cómo derrotarlo. ¿Vos crees que eso es posible que un hombre eh, de la trayectoria de Eric el Terrible Morales haya tomado semejante riesgo? Sí, eh él definitivamente Morales considera que tiene bien estudiado a Maidana y, y considera que Maidana no puede mejorar eh, más allá de, de que haya cambiado de entrenador, ¿no? En este caso está con Rudy Pérez, un experimentado entrenador que lo ha tenido en su momento a Jorge Layena Barrios entre los rivales, entre los boxeadores más eh, con mayor trayectoria, ¿no? En la carrera de Rudy Pérez. Ajá. Pero en todo caso, Morales considera Tiene muy en cuenta que Maidana está en el mejor momento de su carrera, aún, a, aún teniendo en cuenta lo que haya ocurrido ante Corley o bien ante American. Eh, Morales sabe muy bien de qué manera hay que enfrentarlo al chino. Maidana, digamos, no, no va a cambiar mucho respecto a sus anteriores peleas, pero consideramos que Rudy Pérez habrá hecho hincapié principalmente en lograr que Maidana encuentre los ángulos necesarios como para descargar los ganchos al hígado principalmente, Y mejorar sí, sí. en defensa, ¿no? Que ha sido siempre la falencia del chino Maidana. Aprovechando tu muy buena observación, que es uno de los aspectos fundamentales que tiene el periodista que está en el boxeo, que no se da en otras actividades. Eh, ¿Qué es lo que le estás viendo hoy a Sergio Maravilla Martínez, que vos puedas decir que esto realmente lo consolida definitivamente como una de las grandes personalidades del boxeo en Argentina en las últimas décadas? Eh, ...principalmente teniendo en cuenta lo que ha sido aquella pelea ante Paul Williams... ...donde muy poca gente consideraba que Martínez podía llegar a, a ganar esa pelea, ¿no? Tenía prácticamente todo el público en contra... ...como aquella vez ante Alex Bunema... ...yo creo que esa pelea ya fue una bisagra... ...aquella de, de Martínez ante Paul Williams... Uh -huh. ...una pelea que para la mayor parte del mundo había sido una clara victoria... ...de Sergio Martínez y sin embargo habían dado un fallo mayoritario en contra... ...recuerdan eh, la victoria en ese caso se la dieron a Paul Williams... ...y sin embargo para la prensa especializada no había sido así... Eh, ...en nuestro caso Campeones en el Ring también... Eh, pudo, ...pudo tener el privilegio y hizo la pelea en vivo... ...y para nosotros también había ganado Sergio Martínez por tres puntos... ...y desde allí creo que Maravilla Martínez ha logrado inclinar la balanza... y Captar cada vez más cantidad de adeptos y luego ya viniera aquella tremenda pelea ante Kelly Public, un pegador tremendo. Sí, señor. Y sin embargo, Martínez eh, tiró todas las. Eh, Muy toda buena la... tiró toda la artillería. Sí, y además eh, dio, dio por terminada toda la que había sido la trayectoria de Kelly Public, un pegador tremendo. Y sin embargo, Martínez sacó a relucir todo lo que es la técnica y una cantidad de reflejos impresionantes, como muy pocos boxeadores en la historia argentina eh, demostraron tener, ¿no? Maravilla Martínez hoy en día, por suerte, está entre segundo y tercer mejor libra por libra del mundo. Yo diría que segundo. Eh, luego de Mayweather, ¿ustedes qué opinan? Uh -huh. Sí, sí, eh, sí, ya, sí coincidimos sí, totalmente, coincidimos, Manny Pacquiao, Mayweather sí, y, sí. y nuestro Sergio Maravilla sin Martínez, duda. sin duda. Por algo te lo preguntamos, como te preguntamos y, y, y queremos que la audiencia sepa de la capacidad del periodista que estamos hablando, eh, en, en breves palabras, en dos o tres apreciaciones, ¿cuál es la mejor boxeadora argentina hoy por hoy? Kilo por kilo, desde desde el, todo lo que sabes que nosotros tenemos siempre en cuenta, defensa, ataque, eficacia, esgrima, ciencia. ¿Quién es la mejor para vos? En mi opinión, Erika, la Pantera Farías, la chica de Tigre que ha demostrado una contundencia exorbitante en aquella pelea ante la colombiana eh, Daris Pardo y posteriormente ante, ante Nicole Woods, otra boxeadora que venía a dar por tierra con lo que era el campeonato, ¿no? De, sí, la, sí. Era la primera defensa de Erika La Pantera Farías y, sin embargo, noqueó técnicamente en la segunda vuelta a una sí, norteamericana y, como Nicole Wood. Yo creo que... Que nunca había manera, perdido por nocao Nicole Wood, ¿eh? Sí, en el segundo, sí. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que de esa manera ha demostrado una contundencia eh, exorbitante, ¿no? Eh, pero en segundo lugar, eh, no quiero menospreciar en segundo lugar, eh, yo considero que en este momento eh, Jessica Bob eh, la... Ah. La, la chica de Wilde. en segundo puesto hoy en día, ¿no? Y en tercer lugar a Jessica Patricia Marcos. Sí, seguro. Bueno, Diego, eh, como siempre agradecerte eh, el que estés eh, compartiendo junto a Boxeo Planeta este humilde espacio de boxeo que es para todos. Y desde ya estamos a tu disposición. Eh, le recordamos a la gente, Diego Romero, eh, de los campeones en el ring, corresponsal de Boxeo Planeta eh, en Buenos Aires y agradecerte Diego, ya estamos cerrando el programa eh, espero que tengamos la oportunidad de juntarnos en alguna velada aquí en Rosario, que nosotros viajemos a, allá a Buenos Aires para charlar un poco y compartir alguna comida como lo hemos hecho en alguna oportunidad y, y, y... siempre es bueno tenerte, mandarle saludos eh, junto a Luis Papacelli, a, bueno, a José Bocas y a, a Zazali, a, a Mingo Rafael y a todo el equipo que que siempre están, están atrás del boxeo, que es lo que verdaderamente nos apasiona, Diego. Bueno, eh, Damián, muchas gracias nuevamente, te, te mando un fuerte saludo en nombre de todo el equipo de campeones en el ring, empezando por Mingo Rafaeli José Bocas y Juan Manuel, y bueno, este humilde servidor que intenta plasmar de una manera lo que es la visión general de campeones en el ring. Te quiero pedir y que hagas todo lo posible junto a los colegas allí en Buenos Aires para que el proyecto de ley de defensa de, de, de nuestros exboxeadores sea una realidad, que tengan su obra social eh, y que no tengan que recurrir a nada extremo como para que ellos tengan la posibilidad de defenderse en la vida después de haber entregado al boxeo argentino todo lo que tenían. Así es. Eh, justamente hablando de ese tema, el 12 de abril, eh, la gente que pueda acercarse a la Casa del Boxeador en Bartolomé Mitre 2020, aquí en el microcentro porteño, estaríamos agradecidos de poder eh, compartir esa última reunión y ya dos días más tarde será la movilización hacia el Congreso para pedir este proyecto de ley por una ley justa y digna para todo boxeador nacido en la República Argentina. Eh, nuevamente, el agradecimiento enorme y afectuoso para Boxeo Planeta y a toda la audiencia. Muchas gracias. Un abrazo grande, Diego. ¿eh? Un abrazo, saludo, Diego. Hasta luego. chao chao Ha sido Diego Romero, de Campeones en el RIN, de la cadena ECO, una de las más prestigiosas de Capital Federal, en un programa que realmente es muy valioso porque todos los que opinan ahí de boxeo son gente que sabe mucho. Sí, yo digo que prestigia a Boxeo Planeta, eh, los campeones en el RIN... Hoy están eh, por el programa número 696, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Mingo Rafaeli, eh, un hombre con que tuve la oportunidad de compartir una comida y que yo hice una, una pequeña nota en, en nuestro blog, Luis, y, y lo titulé que charlar con, Luis, eh, con, con Mingo es como, bueno, como escuchar un tango. Es, vos escuchás y lo escuchás y te gusta, sí, sí, sí. habla, tiene mil anécdotas, sabe pero sí, mira sí. podés estar horas y horas hablando y preguntando de boxeo porque, porque sabe, una barbaridad. Sabe, sabe mucho. Cerramos de esta manera, Ricardo Gasse, ganador de la corbata Gentileza de Thompson y William, a Freddy Rivero le tocó la remera de Boxeo Planeta, el próximo 8 de abril, festival en ciclón. Vamos a concurrir todos, a llenarlo como la última vez. Y la gratitud enorme a todos los auspiciantes que tenemos. Y yo felicito a mi compañero Damián Casino porque boxeoplaneta.blogspot.com está cada día más linda. El cariño para la familia de Damián, el cariño para mi familia, la gratitud para Aníbal que nos pone en el aire y para toda la dirección de esta emisora que es la 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe Argentina se despide también Damián Casino. Bueno, gracias a todos eh, por poder cumplir este sueño de tener un programa propio y el único programa de boxeo aquí en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Muy buenas noches y gracias por todo.